Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contanos cómo están transitando este último mes del año, qué de, lo, de las demandas que han planteado en las últimas medidas de fuerza se cumplió o no y en qué situación se encuentra el hospital en cuanto al coronavirus. Eh, bueno, mira, eh, primera pregunta, te, te respondo que en relación a las cuestiones planteadas como demanda para solicitar eh, un receso para el personal eh, fue denegado por parte de la dirección. Eh, a raíz de esa situación, nosotros llamamos una asamblea, eh, hace eh, exactamente dos viernes atrás, en la cual eh, se resolvió subir a la dirección acompañada de los trabajadores del sector a quienes se los negaban la, esa licencia, ese descanso. Eran los trabajadores de limpieza del hospital, uh -huh. eran los trabajadores administrativos del sector administrativo, Y por último era el sector de los trabajadores de eh, mantenimiento. Tanto médicos como enfermeras sí se le había otorgado eh, esta eh, este descanso. Mm. En, o sea, no sabemos específicamente, porque la dirección no nos recibe al cuerpo de delegado, no sabemos específicamente a qué se debe la medida. Y al función de encontrar una respuesta, eh, solicitamos y llamamos a esta actividad que te comentamos. Ese día nos hicimos presentar en la dirección y lejos de eh, recibir una respuesta, la dirección optó por eh, llamar al personal policial. Eh, obviamente nosotros al vernos rodeados de efectivos policiales, eh, preguntamos que cuál era el problema, porque en realidad es eh, una cuestión de un reclamo gremial, un reclamo de directo policial, salud que tiene los trabajadores al alcanzo. No nos supe la respuesta, pero lo que sí nos informaron el resto de los compañeros que estaban afuera en el pasillo fue que el director ejecutivo salió un custodiado por los agentes. Eh, esto, y lo quiero remarcar, dentro de un contexto de pandemia, uh -huh. de un contexto donde los trabajadores hemos mantenido y hemos soportado eh, trabajar desde el inicio, sin recursos, sin recursos, sin cumplimientos de protocolo eh, por otra parte nosotros tuvimos que presentar eh, frente a un ataque que tuvimos en una reunión del comité de eh, que está conformado por la dirección y distintos jefes fuimos maltratadas y no ejercieron violencia de género y violencia laboral y esto lo tuvimos que denunciar terminar denunciando estos hechos en ministerio mm. eh, lo remarco porque insisto La cuestión del reclamo de las licencias para el personal sanitario se da en un contexto de pandemia. Uh -huh. No es no es solamente el derecho al estrés que tenemos usualmente cualquier trabajador de las 10, 4, 30, a distancia de la cantidad de vidas que se han perdido como dentro de los trabajadores y profesionales de la salud. ¿Sí? Uh -huh. Ese mismo día... Eh, de, desde el Consejo Directivo Provincial de Ate se combino con el Ministerio de dar 12 días al personal sanitario como licencia extraordinaria. ¿Qué significa esto? Significa que eh, se va a permitir que el personal sanitario descanse 12 días hacer uso de lo que es el derecho vacacional. Mm. O sea, eh, desde el Ministerio mismo están aceptando de que el personal sanitario, frente a este inicio de un proceso de receso, uh -huh. esa es la otra pregunta, eh, hay un receso de casos tanto en relación a la cantidad de demanda por COVID de pacientes y en el hospital, y ...como también de contagios dentro del personal. Entonces, eh, considerando la situación, nosotros eh, pensamos que era oportuno dar las licencias al personal. Bueno, esto que negó sistemáticamente para estos sectores, eh, como ya te nombré, uh -huh. pero también existe, y estamos a la espera de que se firme esta resolución por parte del ministerio y que se edite, obviamente, en el boletín oficial claro. ¿Sí? y después, por otro lado en relación a, a la cuestión de, de la vacuna eh, nosotros eh, hicimos eh, por lo menos dentro de mi servicio el curso eh, en relación a lo que va a venir como inmunización uh -huh. eh, dictado por ministerio, La verdad es que estos eh, términos generales no no son muy claros, la, por lo menos la información que nosotros hemos manejado hasta el momento y que hemos obtenido a través de este curso, no son claras, no sabemos exactamente qué tipo de vacuna es la que se va a utilizar en la población. Eh, y bueno, lamentablemente eh, se dice mucho, y se hace poco en materia de salud. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque el, min, el ministro de Salud ha dicho que bueno que se va a inmunizar en la primera semana de enero. A ver, nosotros como trabajadores del, del sistema sanitario no vemos todavía digamos que esto esté concretizado o que se esté materializando. Mm. Digamos, eh, está bien, pero... Eh, extendió y se dio difusión el curso, lo cual tuvo una repercusión bastante importante. Eh, eh, entiendo justamente, entre los trabajadores sanitarios, justamente porque ha sido el sector más castigado dentro de la pandemia, con más víctimas. Entonces eso yo también creo que responde a una cuestión particular que estamos atravesando como trabajadores. O sea, mm. la respuesta, ¿cuánto quiero decir?, la respuesta de los trabajadores al curso de capacitación ha sido muy buena uh -huh. pero también eh, tenemos que poner sobre relieve que no es muy eh, muy claro en qué contexto se va a dar eh, cómo se va a llevar adelante o sea, todo o sea cuestiones claves cuestiones claves eh, que uno a esta altura porque si ya el ministro está diciendo que se va a inmunizar la primera semana de enero ya te diríamos que es más que claro ¿no? las uh -huh. fechas las cómo, cómo va a ser el reparto, con cuántas dosis se va a contar ¿sí? Eh, ¿Hay y en relación Hay algunos rumores, Silvia, respecto de que este operativo de vacunación del inicio del año próximo podría involucrar, por ejemplo, a edificios escolares vinculado al padrón electoral y con esto, de alguna manera, eh, evitar cierta circulación en general. Uno vota medianamente cerca de su vivienda. Eh, Ajá. Y se habla de la posibilidad de que las escuelas sean puntos de vacunación y que se utilice el padrón electoral. ¿Algo de eso se compartió como información en el curso? No, a nosotros por lo menos desde Ministerio no no, no, no, no. Esa información no, no, no, no la obtuvimos. Uh -huh. Realmente si se manejó, se habrá manejado en otra esfera, eh, pero no en la, en la formación que tuvimos realmente desconozco uh -huh. por eso te digo, Daniel me parece que se dice mucho y se hace poco uh -huh. eh, me, si se está diciendo que se va a llevar adelante el, la campaña de vacunación a la primera semana de enero, bueno, eso tendría que estar más que claro y ya poder estar difundiéndose en las carteleras en los centros de vacunación en los hospitales uh -huh. ¿Cuántos, ¿Cuántos profesionales del hospital del mercante participaron de la capacitación? ¿Cuántos Eh, tengo entendido que desde el Departamento de, de Enfermería... Eh, ...obviamente eh, contando el servicio de vacunación eh, completo... Uh -huh. eh, ...después todas las todo el sector de Jefatura de Enfermería... ...el licenciado Agoín... ...el jefe de la 10 4 enfermero Domingo Quiroga... Eh, ...supervisión... Eh, sectores de Enfermería de la Tarde centrofético, por ejemplo, eh, bueno, digamos, nosotros, o sea, el curso se podía hacer eh, por distintos medios a uh -huh. través de YouTube. Uh -huh. eh, mhm. la cifra no la sé, te digo los sectores que sí estaban presentes o que sí esto eh, tomando la iniciativa de hacer curso. Mm. Uh -huh. Bueno, o sé sea que hasta el momento más allá de, de las declaraciones a las que accedemos todos porque son públicas en conferencia de prensa o en entrevistas que da el ministro Goyán oficialmente en el Hospital Mercante hoy no se sabe si va a ser uno de los puntos el propio hospital de vacunación eh, ni hay certeza al respecto de el, la característica del operativo. Mira, eh, Daniel, eh, yo justamente hoy fui a primer nivel de salud de José Sepa. ...para llevar la estadística de lo que es noviembre... ...y justamente aproveché para preguntar este tema. Uh -huh. eh, la compañera me dicen exactamente lo mismo... ...que no manejan certeramente... Eh, ...cómo estaría por llevarse adelante esta campaña... ...y te estoy hablando no de un centro de salud primario... ...te estoy hablando de donde se maneja... ...y se reciben, y se hace la logística y distribución de lo que es la vacuna, mm. las vacunas. Mm -hmm. Sí, entonces este eh, si ellos no cuentan con la información va a ser muy difícil eh, nosotros no podamos eh ni con con él, con mm. lo mismo. Mm. Estamos en la misma situación. Okay. Entendes, estamos a la espera de la información o los protocolos eh, que se den, que se bajen, no sé a partir de qué fecha tampoco para para hacer la la inmunización que corresponde una inmunización que como te digo también genera muchas dudas eh, entre el personal eh, no sé si sea la población también no estoy generando ningún tipo de campaña antivacuna con esto uh -huh. te comento brevemente simplemente al pasar bueno que hay compañeros que están duditativos de aplicarse eh, la vacuna mil trabajadores. Uh -huh. Sí. Eh, y otra cosa que quiero remarcar es que bueno, esperemos es, es, contar con las dosis necesarias porque, por ejemplo, cada vez están siendo más restrictivos, por ejemplo, con el tema de la entrega de lo que es la BCG. Nosotros dentro del partido señas el único centro donde se producen De que aplica eh, eh, fundamentalmente la abg mm. y nos están restringiendo mes a mes cada vez con menos cantidad de dosis mm. esto también es preocupante eh, y lo digo nuevamente lo digo en, en este contexto bien de, sí. de de bastamiento de, de vaciamiento de la salud mm. entoncesés por eso te te decía que hay eh, una sensación de no saber cómo se va a llevar adelante eh, eh, esta campaña ¿sí? Es concierto también al personal sanitario Al respecto de, de algo que nos falta Tanto tiempo, arrancamos hoy 1 de diciembre eh, Justamente la última parte del año Y si en 45 días te, Estaría realizándose el operativo Habría que tener mayor certeza Por lo menos el personal que va a estar involucrado En, en este operativo Silvia, como siempre te agradecemos un montón El tiempo que nos dedicaste Te mandamos un abrazo enorme Un abrazo a todos Y gracias por el espacio y el tiempo